おいえ、せい、sí.。で、nuevo a q u る Rodriguez Cuatip。タカタ !Tú sabes qué cosa es el タカタ ?Te gusta el タカタ ?A mí me gusta cuando las mamitas hacen タカタ !Tacata, c l o s p a la gente que le gusta esta cata, ahora digo, hasta acá bro, hasta acá yo e e m í o también. h a c e t e esta cata que te gusta a ti, mami. 俺がやっと見せようかな。